Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional Impacto Regional Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la gobernación regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5fm y Radio Amiga 1020M AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en hora prime. <risa> Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Se viene a pasos agigantado el 18 de septiembre. COVID no da tregua. En Chile los decesos por COVID-19 aumentó a 60.135 al sumar la cifra de fallecidos con PCR positivo y casos probables desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020. Los casos activos superan los 37.000, es decir, personas capaces de contagiar a otra. También le quiero contar que lapidar informe sobre la lista de espera en la salud pública, y este es un una estadística solo de lo que va de este año, señora, señor, más de 20.000 muertos, Más de 2 millones esperan por una consulta o atención médica de un especialista. 294.632 aguardan una cirugía y otras 67.417 una atención del plan de garantía explícita en salud. Las demoras se pueden extender hasta por 600 días. Y lo que le quiero decir, esto ya se lo he dicho muchas veces... El país vive una profunda crisis. ¿Cómo saldremos de esto? No se vislumbra. Ya se habla del plebiscito del próximo 4 de septiembre. ¿Y qué pasará el día 5 de este mismo mes? Vamos a hacer un alto para ir a, nuestros, eh, a nuestro eh, amigo eh, Andrés Solar, quien nos va a presentar de inmediato los titulares. Usted está en la sintonía de Impacto Regional, el programa Prime de los sábados por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con la presencia de grandes invitados en lo político, social y cultural para analizar los complejos temas que están ocurriendo en nuestro país. Sábado 20 de agosto hablaremos que los parlamentarios tendrán que someterse a un test de droga. Gobierno anunció quinta dosis de refuerzo de COVID. Las encuestas que siguen dando ganador a la alternativa rechazo. Ni hablar de la sensación de inseguridad, de la incertidumbre y pocas expectativas que vive el país. Además, los principales problemas a juicio de los analistas y la ciudadanía son la delincuencia desatada, la inflación, alza de precios, la inmigración, el narcotráfico, los atentados incendiarios que cada vez, son más graves en la Araucanía. Una situación que el gobierno central simplemente no sabe cómo solucionar, algo que la ministra Siches lo ha demostrado con sus dichos. A ellos se suman los crímenes y los carteles de droga que se han apoderado de nuestro país, y qué decir del sicariato, algo que nunca se había visto en Chile. Otro problema para la gente es la salud, miles esperan atención con un especialista, y otras tantas por una cirugía. Por otro lado, está la fuerte subida de la unidad de fomento, los préstamos, de consumo, los productos como el aceite la harina, la leche y el pan además de los combustibles que si el ejecutivo quisiera que esto bajara, podría eliminar el impuesto específico. La lucha por el apruebo y el rechazo está que arde. ¿Por qué creer que los que no han querido cambiar la actual constitución, la van a cambiar ahora, si gana el rechazo? ¿Y quién asegura que si gana el apruebo, se harán las reformas para mejorar la propuesta constitucional? Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Chiquita que está en las faldas de un cerro enclavada. ¿Cómo pretende que yo que lo crie de botillo? Clave en su pecho un cuchillo. Porque el patrón lo. 25 minutos para las eh, 11 de la mañana, 25 para las 11 Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga de hoy sábado. ...20 de agosto... ...en primer lugar... ...antes de continuar... ¿por qué no... ...saludar... ...a nuestro buen amigo ahí... ...en el Control Master está... ...y me acompaña en esta jornada... ...don Roberto Ramos... ¿Qué tal Roberto... ...gusto saludarte... ...bastante trabajo hoy día... ¿eh? ...queremos decir... ...que... ...nuevo aniversario Bernardo Higgins. ...también vamos a recordar... ...en el natalicio del padre de la patria... ...Bernardo quien, Riquelme... ...hijo ilustre de Chillán... ...el cual este domingo 20 de agosto... ...se cumplirá un nuevo aniversario ahí... En la Plaza Mayor de Chillán se juntarán las Fuerzas Armadas y de Orden, conjuntamente con las autoridades, las fuerzas vivas de la ciudad y los colegios en un magno desfile recordatorio del prócer de la independencia. Y, ¿por qué no decir que...? suena un poquito, Roberto Ramos. Claro que sí, porque nos estamos adelantando como siempre aquí en Impacto Regional, como ha sido nuestra tradición desde que comenzamos. Ya vamos para los 12 años, ininterrumpido, este Domingo 22, no, no es domingo, este lunes 22, así es, este lunes 22 de agosto se celebra en todo el mundo el día del folclor mundial del folclor vamos a hablar de eso también. Y ahora, por supuesto, vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados en esta jornada que ya lo dijimos, San Bernardo, hay desfiles en todos lados, nosotros queremos saludar a esta hora al consejero regional, Don Gabriel Rojas, ¿cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Un gusto saludarlo, querido amigo mío, Moisés, un abrazo a usted, eh, a todos los amigos y amigas que están escuchando en este momento por la señal de Radio Mágica y Amigo Impacto Regional, y un especial saludo por el natalicio de Bernardo Higgin, y también el 20 de agosto está de cumpleaños mi hermana chica, Karen Rojas, así que también aprovecho a mandarle... Un fuerte abrazo, mi querida hermana. Un saludo también, lo vamos a incluir en los saludos que vamos a dar en un ratito más, a entregarle a nuestros auditores desde de, de Impacto Regional para su hermana y también, también está de cumpleaños hoy día y está de onomástico, de santo, mi hermana, Gabriel Rojas. ¿eh? Mire, así que <risas> sí. un abrazo ahí para todos. Para que todos, muy gracias. Bien. Vamos a ir a saludar de inmediato al militante de la UDI, don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Hola Moisés, hola Gabriel, un saludo para ustedes, muchas gracias por esta invitación. Gracias. Y agradecer también a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, don Miguel. También saludar en la otra línea a don Luis Felipe Vergara, él reconocido también eh, eh, político, también se dedica mucho a las juntas de vecinos, trabaja mucho con ellos. ¿Cómo está Luis Felipe Vergara? Bienvenido a Impacto Regional. Hola Moisés, buenos días, buenos días también a, a Milángela al consejero también y a, a toda la gente de, de, de Talca, eh, felicitarte por tus 12 años, saludar también a toda la gente de, eh, por el natalicio de, de Bernardo Gina, a todas las personas que están de Santo, y especialmente eh, mandarle un saludo a, a mi hijito que nació hace, hace dos días, a Felipe Esteán y a Nicoló Lapía, estamos acá en Santiago con él, así que estoy al lado de él la, haciendo el programa. Bienvenido a un nuevo integrante a la familia, pues eh, Luis Felipe Vergara, ¿eh? un saludo enorme desde desde yo creo que también Gabriel Rojas y también don Miguel Alonso se unen a esta felicidad de usted y también de su señora Luis Felipe Vergara. Así es, un abrazo a Luis y a Miguel Ángel también y felicitaciones eh, por el nuevo integrante de la familia. Oiga, vamos a ir de inmediato. Esto es eh, Nunca De Acabar. Siguen los crímenes en Cerrona portonazos y los atentados incendiarios. Para qué decir... Eh, es cosa de mirar, escuchar allá en la macrozona sur, también lo que está sucediendo allá en el norte de nuestro país. La gente me pregunta al pasar, oiga, usted que tiene micrófono, pero si yo le digo no soy nadie, ¿hasta cuándo los chilenos debemos soportar esta sensación de inseguridad, la incertidumbre y pocas expectativas que vive el país, en las que lamentablemente en muchas de las ocasiones Hay inmigrantes involucrados, además que siguen ingresando por el norte de Chile. Alguien me podría decir cómo podríamos acabar de raíz con esta situación y le dejo la palabra de inmediato a don Luis Felipe Vergara. Muchas gracias, Moisés. Mire, este este tema este tema lo, lo hemos venido conversando desde hace desde hace un tiempo atrás. Lamentablemente este este tipo de, de delitos este último tiempo se han incrementado según las estadísticas. En, en más de más de un 50, 60 o de ahí hacia arriba, incluso lo lo que lo que creo yo que hay que hacer siempre lo que se es fortalecer siempre la la las policías, darle un poco más de de autonomía, incluso todo lo contrario a lo que a lo que dice nuestra ministra del Interior, darle un poco más de autonomía, eh, fortalecer esas zonas, digamos, eh, entregar más recursos, eh, tener un poco más de mano dura. Siempre es eso, eh, don Moisés, mano dura. Ese es mi punto de vista. Oiga, eh, eh, lo hemos dicho acá con bastantes invitados, eh, estamos realmente en pandemia, seguimos con pandemia, y todos estos temas economía, y, y la gente, eh, realmente, muchos comunicados mandan a los diferentes medios de comunicación, qué sé yo, con audio, con, con, con escrito, pero ¿por qué a las la autoridades les cuesta tanto hablar?, Falta de manejo, ¿lo cree usted, Luis Felipe Vergara? En breve, en, en 20 segundos. Yo creo, yo creo que la autoridad siempre la, la autoridad, la autoridad de, de, de gobierno, la autoridad que está, digamos, bajo bajo la, la anda presidencial en este caso de del presidente Boric, siempre va a encontrar algo algo positivo dentro dentro del lado negativo y les cuesta hablar también básicamente por lo mismo porque hoy día estamos bajo un, un proceso eleccionario muy muy importante. Entonces, si yo digo cosas, cierto que van eh, en contra de, de, de, de del gobierno, en contra de lo que el gobierno está haciendo o lo que debería hacer, lo que todos estamos esperando. Básicamente estos están colocando un puntapié, un un, una zancadilla ellos mismos. Es básicamente por eso, lo eh, y eso en todos los gobiernos, no solamente. Correcto. Don Gabriel Rojas tiene la palabra. ¿Cuál es eh, su opinión con respecto, para que cortemos de una vez, don Gabriel, esta situación que la gente me dice... Oiga, don Moisés, ya tenemos que la gente hoy día eh, eh, se va temprano a sus casas, eh, eh, tiene miedo, Gabriel. ¿Qué le puede decir usted con con esa experiencia política que tiene y como persona, por supuesto? Bueno, yo creo, Moisés, que la delincuencia es una situación que se tiene que analizar de manera multifactorial. No es tan solo eh, entregar mayor dotación de instrumentos a las policías que es necesario cuestión que también no basta tan solo con entregar el instrumento, sino que en especificaciones tecnológicas que sirven para por ejemplo desbaratar bandas de narcotraficantes, pero por otro lado la reinserción social y la educación es muy importante, acá las familias cumplen un rol y eh, el desarrollo en el entorno en donde se vive también tiene que tener un cambio, El Talca y en la región existen focos de delincuencia porque existen guetos de viviendas en donde se dan las condiciones propicias para el narcotráfico y desde ahí estamos generando una situación muy compleja que durante los últimos años nos ha llevado a tener una sensación de inseguridad muy grave. Pero también hay otro elemento que es un elemento exógeno, es un elemento que viene de afuera, y esto hay que hablarlo con datos. Eh, incluso yo estuve leyendo un reportaje de la BBC, en donde señala la problemática de la inmigración en Chile. Y si nosotros nos ponemos a analizar, estos son datos que otorgó la BBC desde el año 2018, al año 2021, se produjeron el 79% del total de las entradas irregulares a Chile. Entonces, estamos hablando de que eh, esto también genera una complicación, porque si teníamos un cu una cuestión social dentro de los propios chilenos, ya que son los guetos y todas las condiciones que hablaba anteriormente, también esto se ve agudizado con el ingreso masivo de inmigrantes que se... Eh, principalmente durante el año 2020, con la entrada de más de 16.848 inmigrantes que ingresaron de manera irregular. Entonces, aquí hay una situación que va de la mano. Yo siempre he dicho, hay personas que son inmigrantes que bienvenidas sean si quieren trabajar, apostar y colaborar a nuestro país, pero todos aquellos que pretenden ocupar nuestro país como un espacio de delincuencia y para generar mayor redes de narcotráfico, Sin lugar a dudas hay que tener mano dura y una política muy clara de que con ellos no se puede no se puede tenerlos en el país y que también hay que deportarlos. Entonces, Correcto. el tema de la delincuencia es complejo, pero tiene todos estos factores que le mencioné lo más brevemente posible que pude. Ok, don Gabriel. De inmediato vuelvo con usted. Eh, la ministra del Interior, Isquia Sitges, quien desde su debut no ha logrado recuperarse y se mantiene como la peor evaluada del gabinete ha vuelto a pro protagonizar polémicos en los últimos días que tras el plebiscito se requiere un cambio en el equipo político para darle un nuevo impulso al gobierno. Don Miguel Alonso Romanini, ¿realmente cree usted que a Siches le quedó grande el cargo o el poncho como dicen algunos aquí en el en nuestra tierra querida en la región del Maule? Vari ¿Varias varias tallas más? Varias tallas más le quedó grande porque eh, no, ha, no no no le ha apuntado a ninguna ¿Ah? eh, la, la última la de los carabineros que son independientes digamos cuando dependen de ella o sea yo creo que aquí hay hay una una ignorancia una falta de de, de conocimiento de experiencia de todo eso que tiene que ver con la delincuencia y que Eh, lamentablemente la gente del gobierno tiene un, un, un trauma, digamos, con, con todas estas cosas y no aplica las leyes, y las leyes están como para impedir eh, la inmigración de la manera en que está haciendo. Bienvenidos sean las personas que vienen a apoyar, como decía Gabriel, y todos estos personajes que vienen a eligir aquí, deportarlos de inmediato, o sea, que... Aquí esta cuestión se le ha dado manga ancha a la, a, a, a la delincuencia y doña mini y la ministra Siches eh, es la principal que debiera aplicar todas estas políticas y la verdad es que no lo hace. No entiendo yo por qué. Creo que hay una mezcla de cosas: Fal falta de voluntad política primero eh, y, y falta de experiencia y, y este este trauma que tienen con, con la delincuencia. Correcto. Yo creo que por ahí va y la ministra Fitcher, yo creo que tiene los días contados, es cuestión, están esperando el, el, el plebiscito para cambiarle, sea, el, sea el resultado la van a cambiar. Correcto. Ya voy con el tema que ya dijo al pasar eh, Miguel Alonso Romanini con respecto a que los carabineros son autónomos y también que si se aprueba esto de, de, de la nueva Constitución, eh, donde usted va a tener que ir a votar obligatoriamente el próximo 4 de septiembre, eh, se acaba de inmediato el estado de emergencia. Vamos a hablar porque también ella dijo que se podría aplicar el estado de calamidad. Don eh, Luis Felipe Vergara, este viernes, aprovechando que usted está en Santiago, para variar, el Instituto Nacional con los tontitos. Así es, los tontitos. Claro, vestidos con overoles blancos. ¿Tú los viste, Roberto? Causaron destrozos en su propio establecimiento, incendiando parte del segundo piso y se enfrentaron a la policía con bombas Molotov. También hubo disturbios en el Internado Nacional Barros Arana y el Liceo de Aplicación, una situación que el gobierno lisi y llanamente ...no ha podido hacer nada con ellos... ...o oh, me equivoco... ...Luis Felipe Vergara... ...usted tiene la palabra... ...y tiene la respuesta para nuestros auditores... ...muchas gracias don Moisés... ...oiga... ...mire solamente... ...recordar que... ...que el actual gobierno... ...fue... ...fue cómplice... ...cierto... ...y fueron ellos... ...desde su inicio... ...los que se manifestaban de esa manera... ...los que se manifestaban con violencia los que no escuchaban razones, los que dejaban de fuera el diálogo, los que se, se querían hacer ver, digamos, por simplemente la fuerza. Entonces, que hoy día esté pasando estas cosas que no nos extrañemos, porque quien hoy día está en el poder, quien hoy día nos están gobernando, llegaron prácticamente así a la fuerza eh, por donde están hoy día. No Correcto. veo otra, otro análisis más que ese, don Moisés. Correcto. Don eh, Gabriel Rojas, consejero regional del Maule, ¿es idea mía, reitero, es idea mía o es una realidad que ya se viene repitiendo en otros lados? Hoy muy tonto lo que estoy diciendo, como alguien decía por ahí, ¿usted se quiere hacer parte de este tema y dar la solución, Gabriel Rojas?, Mire, vamos oh, Moisés, yo no, no puedo dejar pasar algunas aseveraciones que se han realizado. Por favor. Eh, porque lo que señala Luis es muy muy tremendo en el sentido de manifestar de que poco menos que los que somos de gobierno, que yo también soy autoridad elegida popularmente y soy de gobierno, soy de Provincia. Eh, hemos llegado al poder, entre comillas, a través de la violencia. Yo no que yo creo que para un debate sano republicano con altura de mira ese tipo de argumentos no, no pueden no pueden ser parte de los que queremos que mejorar las condiciones sobre todo de seguridad en nuestro país así que yo yo quiero creer de que es un ex abrupto y en realidad no tiene ninguna razón de ser porque en el fondo acá lo más legítimo que hay son los procesos democráticos el gobierno prodignia ha cometido errores pero también ha tenido aciertos y esto es parte de la delincuencia es una situación ¿no? de los últimos cuatro meses para los que creen que esta cuestión se deportó en los últimos cuatro meses, esta es una cuestión que es un problema país, por ejemplo la situación en la macrozona sur Ya el tema de las inmigraciones, acabo de dar datos que no son míos, son de la BBC en torno a lo que significa la inmigración ilegal entonces, eh, por ejemplo, vemos a la alcaldesa Santiago, la, toda la intervención que está haciendo en el sector de May, en donde muchos alcaldes y gobiernos no habían hecho nada Entonces sí, hay situaciones que hay que mejorar, pero también hay que valorar las cosas positivas que se están haciendo. Y cuando hablamos de la delincuencia no es tan solo del tipo que está haciendo el carterazo en el centro de Linares, de Talca o del resto del país, sino que también tenemos que hablar de la corrupción, que son delitos. Y por ejemplo, yo creo que es muy importante lo que va a ocurrir con la nueva constitución, que yo creo que se ha en donde se establecen que los corruptos no pueden ocupar cargos de elección popular, no pueden representarnos en otro país. Y acá eh, hay datos muy concretos, por ejemplo, lo que ocurre con la ley de pesca, una ley que nace con situaciones corrupción que, de corruptas perdón, que fueron declaradas por la justicia. O sea, tenemos senadores que están presos, el senador, senador orpis, Y cuando vemos que la derecha ni siquiera da los votos para derogar esta ley, que es la ley de pesca que afecta sobre todo a la región del Maule, donde tenemos una de las costas más grandes con una cantidad importante de pescadores artesanales que son afectados por la pesca de arrastre. Entonces, cuando hablemos de delincuencia, hablemosla siempre con altura de mira, pero por sobre todo entendiendo de que tenemos indistintamente del lado político que uno pueda tener, de donde, de donde tenga el corazón, lo más importante es que tenemos que mejorar las condiciones de nuestro país y para eso tenemos que remar todos para el mismo lado. Gracias, don Gabriel Rojas, por su respuesta. Voy con don Miguel Alonso Romanini. ¿Usted tiene la palabra de lo que estamos hablando, don don Miguel? Sí, mire, primero, respecto de la ley de pesca, ¿cómo va a derogar usted una ley si no han mandado un proyecto de algo que la reemplace? ¿Ah? Si usted la deroga aquí a la cosa, en tierra a nadie. Por lo tanto, eso de que la, la derecha no ha dado la los votos es falso porque no han presentado ningún proyecto en todos estos meses que llegan gobernando que usted no puede derogar una ley y dejar la cosa en el aire eso por un lado por otro lado respecto de lo de lo que eh, dice Gabriel de que no es efectivo que han llegado al gobierno por la por la violencia piense usted lo que ha dicho lo que dijo el ex el presidente el o encargado de los derechos humanos Mico ¿Ah? eh, y por qué porque renunció renunció porque lo están obligando a decir cosas que no eran piensen en lo que dijo doña Beatriz Sánchez eh, respecto del metro vaqueano que se comprobó que era mentira, se comprobó que era mentira los de estos militares que habrían quemado a, a, a un par de personas donde una falleció hace varios años atrás. Y así suma y sigue, eh, se han ido comprobando mentiras, lo del chiquillo este que habrían tirado los carabineros en el río Mapocho, falso. O sea, con puras mentiras, y dejando que la delincuencia funcione. Y, y lo que ha dicho el señor Mico es gravísimo, ¿ah? lo estaban obligando y él veía que se querían tomar el gobierno a través de una zona, hacer un, un, un, un, un golpe de Estado. ¿ah? Por lo tanto, efectivamente, eh, la, la gente de la extrema izquierda, lo que, lo que quiere y lo que ha hecho en todas partes del mundo, siempre tomarse el gobierno con la fuerza y siendo una minoría... Eh, para después poder eh, tomarse el poder y, y controlar a toda la gente, lo que dijo la la, la ministra de salud, no es cierto, respecto a que tenían muy identificado a quienes no se han vacunado, ¿Ah? yo creo que hay que vacunarse, pero si alguien opina distinto está en su derecho, y no por eso yo lo voy a marcar ni saber dónde, dónde vive, dónde trabaja, esas son amenazas eh, y marcado de casa, son prácticas son nazis esas. o sea eso lo hicieron los nazis, o sea, entonces que no me vengan a decir aquí que son blancas palomas porque no es efectivo don algo que decir Gabriel Rojas sí por supuesto o sea yo siempre como dice usted sabe yo nunca he rehuido a discutir debatir conversar pero siempre con con argumentos ya sí. decir de que no si no han querido matar los votos para la derogación de la ley de pesca porque no hay otro proyecto de ley una, una, bueno de un desconocimiento jurídico impresionante porque déjeme comentarle, querido Miguel Ángel, que antes del establecimiento de la ley de pesca, que es la denominada Ley Longueira, no existía ninguna ley que estableciera concesiones marítimas a siete familias que concentran el 76% de la producción de pesquera de nuestro país, en donde tienen utilidades trimestrales de más de 3.600 millones de dólares. ¿ya? Entonces, no es necesario derogar una ley para eh, por, porque no hay otra ley que la, que, la, que la reemplace, sino que se retrotrae la situación anterior a lo que significó la concesión de siete familias, porque es así, la concesión de siete familias, de lo que significan los recursos pesqueros de nuestro país, desplazando completamente a todas las familias y los procesos artesanales que son los que generan la mayor cantidad de empleo en Chile. Entonces, clarificando eso, también quiero decirle hoy, Mosé, que nosotros tenemos que estar en una parada, yo creo que esto se lo comento más, más, a que, más que a nuestro contertulio sino que a la gente que nos está escuchando, Yo creo que nuestro país necesita que las autoridades y que los políticos estén a la altura y que den soluciones más que estén generando peleas desde sus trincheras políticas. Si el tema de la delincuencia quieren llevar lo que es un problema de gobierno, yo creo que es un profundo error porque este es un problema estructural de nuestro país. La situación de la inmigración en los últimos años se desbordó y ahora más que echarle la culpa a un gobierno anterior, etcétera, lo que hay que buscar es soluciones porque lo que necesita la gente son soluciones más que los políticos se tienen... No, no quería decir la palabra, que se tiren sí. piedra de un lado para otro. Oiga, eh, don Luis Felipe Vergara dice, me escriben aquí, voy a sacar una, porque está realmente participando mucha gente con respecto a lo que estamos hablando con don Gabriel Rojas, Miguel Alonso Romanini y Luis Felipe Vergara con respecto a esto de la delincuencia, narcotráfico, crímenes y de todo un poco. Dicen, están gobernando para que día a día... ...tengamos más traficantes con armamento pesado... ...para eliminar a nuestras policías... ...la comunidad se encuentra muy mal... ...que el Ministerio del Interior... ...quite todo armamento a la población civil... ...ya que los ciudadanos de este país... ...que tienen armamento es para defender su hogar... ...su familia y sus bienes... ...no la tienen para asesinar... ...para hacer crímenes... ...ni para, ni para delinquir... ¿Cuál es su opinión con respecto a esto, don Luis Felipe Vergara? ¿Qué le podemos responder a estas personas que no están escribiendo? Don Moisés, estoy completamente de acuerdo con, con, con, con todo lo que las personas le están escribiendo. ¿Por qué? Sí, sí. Porque si yo, cierto, me esfuerzo durante muchos años, durante toda una vida, me levanto muy temprano, etcétera, etcétera, etcétera, miles de... de, de miles de realidades distintas, cierto, de cada uno, uno, en algún minuto también quiere proteger lo suyo, pero uno no tiene un arma, cierto, uno no tiene un arma para querer necesariamente matar a alguien. Uno puede dar un tiro al aire simplemente y poder, digamos, ahuyentar a las personas. Entonces, lo que hoy día el gobierno está eh, proponiendo del tema de no más armas, sacar, quitar esas armas, cierto, entregar esas armas. Yo lo considero en realidad un poco, un poco, digamos, eh, tirado las mechas, disculpa la palabra, pero creo que todos tenemos la, la todos tenemos el derecho de poder defendernos, ¿cierto? Pero que no se malentienda, defender con, eh, mandar, digamos a, a una persona que esté que esté al frente de nosotros, ¿ya? Así que okay. todo, todo, toda la razón de las personas que a usted le están escribiendo ahí don Moisa, ¿Sí? no están, eh, digamos, dejando de brazos cruzados, y eso está realmente mal. Con respecto a Gabriel Rojas, eh, eh, Miguel Alonso Romanini Con respecto a que carabineros es autónoma, le quiero decir, autónomo, le quiero decir esto, eso es relativo hoy día, en todas las investigaciones, como ustedes saben, lo dirige la fiscalía, porque en todo momento, tanto la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile siempre están diciendo el Ministerio Público, el fiscal tanto, este otro fiscal, la fiscal y todo eso, administrativamente tiene cierta autonomía. ¿Cuál es su opinión, Miguel Alonso Romanini? No, no, no, no. Eh, la, la policía, tanto Carabineros como la PDI, dependen del Ministerio del Interior y obviamente ellos no van a hacer eh, nada sin, sin la autorización del Ministerio del Interior. Así que eh, eso de que tienen un grado de autonomía... Claro, todos tenemos un grado de autonomía cuando, cuando eh, tomamos alguna determinación, o sea, pero... Pero de ahí a que los carabineros se manden solos, eso no es efectivo. Respecto de, de la violencia que, que de, defiende nuestro amigo Gabriel, yo le preguntaría, y bueno, y ¿qué es lo que han hecho con el señor Jaintún que muestra su metralleta? O sea, aquí no estamos mostrando pistolas, digamos, ¿Ah? metralleta y que reconoce públicamente que, que roba madera para comprar armas y, y, y, y, y los... Y los proyectiles necesarios para esas armas y no pasa nada o sea y dicen no mire y el fiscal dice eh, mire uno no puede tomar acciones por lo que digan las personas o sea obviamente que tiene que investigar o sea no no puede no puede quedarse así con que son opiniones no o sea, también el gobierno ha dicho no mire nosotros no condenamos las opiniones no si depende de lo que uno diga o sea cuando estoy reconociendo una cosa como esa de esa gravedad ¿Y qué han hecho por investigar lo, lo dicho por el señor Mico, por ejemplo? ¿Qué es lo que han hecho por eso? Nada, pues, todo, todo el mundo callado, todo el mundo no hace nada y quién tiene que hacerlo el gobierno. O sea, el gobierno debiera darle eh, eh, prioridad a ese tipo de cosas y ver qué, qué, qué desierto hay. ¿no? Entonces no, no, no, no entiendo esto. Yo creo que la ciudadanía lo tiene claro. Si usted ve en, en las estadísticas de las de las distintas encuestas y todas. Dicen, nosotros que esta cuestión del 4 de septiembre es una cosa transversal. Eh, hay de todo en, en, en, en el rechazo, digamos, ¿eh? gente, gente izquierda, incluso un exministro del presidente Allende, eh, que ahora rechazo, que lo ha dicho públicamente. O sea, eh, hay, hay gente del mundo gay que ellos también se lo atribuyen como parte de ellos y personas pues, reconocidas, digamos. ...que son del rechazo... ...esto yo creo que... ...afortunadamente digamos... ...como va a ganar el rechazo... ...tiene la posibilidad de arreglarse... no va a costar harto tiempo... ...y harto sudor y hartas lágrimas... ¿ah? ...pero si gana la prueba... ...yo creo que no hay no hay vuelta a charla, ¿ah? ...así que... Es, ...esto... ...es responsabilidad del gobierno... ...netamente, fíjese usted... ...que en la parte donde menos votos... ...saca la gente que defiende... ...nuestro amigo Gabriel en la zona macro zona sur donde hay donde está la mayor cantidad de, de gente eh, del pueblo mapuche ¿eh? Eh, y sin embargo ellos se arrogan la representatividad de ese pueblo ¿eh? entonces ¿cómo como usted explica eso Porque la gente los mapuches no están con el con el con el gobierno ni quieren esto en la encuesta también lo han manifestado que ellos no quieren plurinacionalidad aquí un grupito de personas ¿no es cierto? donde tienen incluso representantes de apellidos alemán eh, dentro de ese grupito, que lo que está haciendo es un tremendo negociado con la madera, con las drogas, con todo eso. Si Correcto. eso lo sabemos. No, no, no sigamos haciéndonos los lejos. Don Gabriel Rojas, ¿su opinión? Sí, <coughs> sí. bueno, Cuéntanos. don Moisés, yo, yo creo que, que Miguel Ángel igual habla de hartos temas, pero no, no aborda ninguno en el fondo, porque eh, tratar de, por lo menos, de, de señalar que... Lo, a quienes yo represento, a quienes yo defiendo, mis amigos, que que, que está, déjeme decirle a Miguel Ángel, que está eh, muy lejano a la realidad y me molesta también que trate de generar esas conjeturas que que no son propias, por lo menos de mi actuar en política. Eh, por ejemplo, lo que significa la situación con la CAM, yo no estoy de acuerdo de que existan dentro de una república, un estado democrático, grupos que eh, ocupen la fuerza para poder eh, generar sus principios. Eh, o establecer también ciertos espacios de poder al interior de lo que significa la macrozona sur. El robo es robo y la, matar es matar en cualquier lado, y en ese sentido yo no me pierdo, incluso respecto al tema de la delincuencia yo tengo una posición súper clara. Pero, pero también, volviendo al tema que le importa a la gente, es cómo damos soluciones más que análisis de problemas. Eh, es una cuestión muy importante, imagínense que hasta julio de este año, Eh, se han perdido de las fuerzas armadas y de las fuerzas de orden más de 126 armas de alto calibre. ya Entonces también aquí hay un tema de que junto con lo que significa el aumento, por ejemplo, la tasa de homicidio, que ha sido un 28% en el primer trimestre, aquí hay, hay varios factores. Primero, la inmigración irregular, las redes de narcotráfico, <coughs> que asolan también las poblaciones y ocupan a los niños como soldados, los narcotraficantes y también de dónde salen las armas ¿ya? porque lindo. también en Chile en Chile tenemos situaciones en las cuales de los arsenales, tanto del ejército como de las fuerzas armadas, hay un éxodo de armas que tampoco eh, administrativamente no se logra ni determinar de dónde han salido hasta granadas granadas, armas cortas y también fusiles como M16 entonces, eh, aquí hay un tema que hay que resolver, por eso yo creo que es muy importante, y yo, mi posición en eso es súper clara yo creo que No tenemos que aumentar o fomentar las armas, porque yo lo personal no tengo armas, pero yo creo que, eh, y así la cifras lo dicen también, que la mayoría de las personas que son asaltadas y son asesinadas con sus propias armas porque no tienen el nivel de utilización o de capacitación para y ocupar las armas y los delincuentes claro. sí, los delincuentes claro. sí la tienen. Entonces, aquí hay dos opciones. O le entregamos el monopolio de las armas al ejército y a las fuerzas de orden, que son las que tienen que cuidar el establecimiento del orden público en nuestro país, o armamos a la población, ¿ya?, Yo me quedo con que entreguemos el monopolio de las fuerzas a las fuerzas de orden y seguridad y que exista la menor cantidad de armas posibles en la calle, porque eso es lo único que propende a la, a la mayor cantidad de violencia. un Estamos... ejemplo con esto concluye, y un ejemplo súper claro es lo que ocurre en las favelas en Brasil en las favelas en Brasil, corren las armas por todos lados y al final es la ley de la selva. Yo no quiero eso para mi país, tampoco para mi región. No, yo creo que nadie. Oiga, eh, bueno, ha sido grato de conversar este primer bloque con ustedes, con don Gabriel Rojas, eh, de eh, consejero regional. Me quedaron varias preguntas con su alto cargo ahí como consejero regional, Gabriel Rojas, así que lo quiero dejar Está también invitado para un próximo programa. Y realmente para mí es la fineza que tiene usted, como siempre, estar aquí en este programa Impacto Regional humildemente, y queremos para que la gente saque sus propias conclusiones y por supuesto que ustedes tienen que seguir siendo la amistad y una cosa que ser de otro partido. Yo soy de la Chile, usted puede ser de Colo-Colo, pero no podemos llegar a, a, a, a, la, a, a discutir más mayormente, acaloradamente, con, con a ciertas situaciones y llegar a, a algunos hechos que no se debe eh, en este país. Así que con sí, todo, hacia con hacia la altura menos. de miras tratemos todos sí. los temas como siempre aquí en este en este programa y seguimos siendo amigos, gracias a Gabriel Rojas Así es, Moisés, le, le mando un gran abrazo, un abrazo a su familia, también a todos los audios y a su punchas, hermana también, y gracias y a la Karen que está de cumpleaños, Exactamente. esperar después con ella y decirle, lo ratificar lo que usted dice uno puede tener su posición política, su creo religioso, hasta su equipo de fútbol, claro. pero nunca uno tiene que perder el foco en el respeto, en el trabajar juntos para construir un Chile mejor, Tal en eso cual. por lo menos yo no me pierdo le mando un abrazo también un abrazo. A, ella, a Miguel Ángel y a Luis felicitaciones a Luis por su nuevo integrante de la familia Saludos a la casa, Echao. chao. Oiga, don Miguel Alonso, gracias, hasta cualquier momento, muy atento. No, gra Estamos gracias pasado. a usted, Moisés, un saludo a Luis Felipe por el nacimiento de su hijo, eh, y un saludo a Gabriel, Gabriel. también, ya es. Muy gracias. bien, eso es, así se hace. Muy bien, Luis Felipe Vergara, un abrazo para usted, su señora, y su pequeño hijo, su pequeñito hijo, saludos desde Impacto Regional. ¿eh? Muy bien, parece que ya fue a... Fue a, ...fue a ver al hijo con Roberto Ramos... ¿eh? ...está recién nomás, dos días tiene... ...ya, con este tema saludamos inmediatamente... ...a la señora Sonia Garrido... ...y don José Barrera... ...ellos son los dueños del Centro de Evento Pancen... ...don José Barrera... ...y la señora Sonia Garrido... ...reciben el saludo de Impacto Regional... ...ellos son grandes amigos... ...los dueños del Centro de Evento Pancen... ...ubicado en plena Plaza de Armas de Talca... ...señora, señor... ...también quiero saludar de inmediato... A nuestro amigo que me ha hecho llegar varias preguntas, Roberto, pero si nos salimos con, con la gente que quiere participar realmente y que tenemos que darle, porque también ellos hacen parte, para que tú sepas, de, de todos los programas de radio, sea en esta o en otras, porque ellos quieren ser, también se sienten, uno tiene que ser como auditor, no que a mí me gusta un disco y lo voy a poner, no, yo trabajo en una radio y tengo que pensar en nuestros auditores, que son miles desde hace mucho tiempo aquí en Impacto Regional. Don Alfonso Ibarra, gracias por todas sus preguntas, de verdad. Don Alfonso Ibarra y Don José Faúndez, Don Beto Beto, presidente de Canadela. Don José Campos, que lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista, ubicado en Dos sur, esquina Un Oriente. También saludar a Don Ernesto Muñoz. Y Don Ernesto Muñoz le hace un saludo fraterno a su señora madre, a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yañez. Un gran abrazo para ello, También para Don José Martínez. Y todos sus equipos de barista, que son del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar al 3 Norte. José Martínez y todo su equipo del Monkey Coffee, 1 Oriente al llegar al 3 Oriente. Don, también don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez del Rossini. Café Rossini ahí, ubicado en la 1 Norte, ahí al llegar al 3 Oriente. Don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez del Café Rossini. Un agrado por siempre aquí desde Impacto Regional les saludamos. Nosotros vamos a ir de inmediato a un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y también a unos interesantes consejos de mágica y amiga. Ya regresaremos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule. Inmobiliar Independencia, Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo Centro de Especialidades Médicas ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José. Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a Tres Norte Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tardarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690. Oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email. Contáctenos arroba abogadosálvarez.cl. WhatsApp, más 569-71-38-3211. Recepciones Bansen. Le espera con la especialidad de la casa. Parrilladas y plateada. Además colaciones. Bansen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas. Ubicado en Uno Sur entre 2 y 3 Poniente Talca. Bansen. Es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71-22-24-120. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lexolutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave, ubicado en Cuatro Norte 638, teléfono 942 cuarenta Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lexolutio. En Talca no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y tres dormitorios. No esperes más porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S 19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita sala de ventas en 21 Poniente entre 27 y 28 Sur y comienza... Comienza desde hoy a vivir tu independencia imprenta omega más de 30 años a su servicio empresa servicio de publicidad como tarjetas formularios tazones bolsas personalizadas poleras gorros pendones publicidad en general imprenta omega está ubicada en uno oriente 1015, locales 6, siete y 8, entre 1 y 2 sur talca y es atendido por su propio dueño carlos torres lizana para consultas llamar al más cinco seis nueve Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados, en horario prime de 10.30 de la mañana. Impacto Regional, es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. En Radio Mágica. 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional Conduce y dirige Moisés Moya Rojas Impacto Regional ¡Truido! 11 de la mañana con 18 minutos, 11 con 18 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Ya se lo contamos, este lunes 22 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Folclor. En Chile, país de guasos, arpa y guitarra. Ojalá que se haga un esquinazo en la plaza o en otro lugar de Talca, o también en la región del Maule, como también en otras comunas de esta zona maulina. Ya vienen las fondas y ramadas con tamboreo y wifa. Ahí hay trabajo para el hombre y la mujer folclorista. Ya más de dos años que están sin trabajo esta gente del campo. Pero en Talca y la región del Maule vamos a ver qué va a pasar con, la, con, con los aforos, qué sé yo, y entre otras cosas. Eso lo vamos a conversar de inmediato con nuestros siguientes invitados. Queremos saludar a esta hora, en Impacto Regional, en Radio Mágica y Amiga, a la doctora Epidemóloga. Y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, la profesora Erika Retamal. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarla. Bienvenido a Impacto Regional. Un gusto, Moisés, de saludarlo, al igual que todos los auditores. Quiero saludar en la otra línea de inmediato a don, al presidente nacional de los funcionarios del Servicio Mejor Niñez, que realmente ha tenido bastante trabajo porque siguen los problemas ahí. Esto era Exename que hablamos muchas veces ahí de violaciones, de, de copete, de trago, de, de todo de todo esto, de, hasta de crímenes, de asesinato. Pero parece que seguimos igual. Quiero saludar de inmediato aquí, en esta emisora, y también en Impacto Regional, que siempre está ahí con la fineza de atendernos, don Felipe Ramírez. Bienvenido, Felipe Ramírez, en este día 20 de agosto del 2022. Muchas gracias, Moisés. Gracias por la invitación, eh, tal como indicó la, la profesora. Estamos muy agradecidos de estar en este espacio de información para la comunidad, para que sepan cómo funcionan los, los servicios públicos, cómo está la, la ciudadanía en general, y un espacio de conversación, en, en, y es muy escuchado en distintos rincones de la región. Gracias. Hablamos con la profesora, eh, poquito antes de salir al aire, Felipe Ramírez, que esto es como, como en el fútbol, un precalentamiento bien hoy día, después estamos hablando de la pandemia, porque todavía no se termina, ¿no es así, Felipe? Así es. Ya, eh, bueno, pero si vemos en el centro, no sé tanto las autoridades que hablan, que, que, que, que estamos fiscalizando, usted cosa que venga al centro, no va un local de estos chicos, inclusive hay como siete personas metidas adentro, algunos con mascarilla, otros sin mascarilla, panorama de este fin de semana, en Talca, la fiesta costumbrista del chancho, hay corte y desvío, ojo con eso, también luego se viene el plebiscito, del 4 de septiembre, y para la guinda de la torta, el 18 de septiembre con más días. ¿Qué irá a pasar, profesora, con su expertise que tiene, con su experiencia, directora de Salud Pública en la Universidad de Talca, profesora Erika Retamala, usted tiene la palabra. Bueno, se ve complicado esto, principalmente por la uh, pro probabilidad de grandes aglomeraciones. ¿Ya? La ventaja que tenemos es que estas actividades, la mayoría, van a ser ala, al aire libre, ¿verdad? Eh, la, en las votaciones anteriores no hemos tenido mayor aumento de casos, sin embargo, no han habido votaciones donde sea eh, existe la obligatoriedad de votar, como en el caso de la decisión sobre la propuesta constitucional, y eso podría complicar un poco más la situación pero pensando que hay eh, que la mayoría son al aire libre, eh, por lo menos en la región del Maule, y eh, las personas ya, ya estamos hemos votado tantas veces con pandemia, ya tenemos una cierta expertiz en el cuidado. La problemática fundamental, veo yo, van a ser las Encuentros familiares del 18 de septiembre, de las fiestas patrias, donde hay varios días y normalmente lo que pasa es que las personas nos contagiamos en ambientes más familiares y eso es el llamado a la comunidad a abrir ventanas, ventilar mucho, abrir ventanas para evitar Eh, esta alza sostenida que estamos viviendo, que recién esta semana hubo como un leve estancamiento en los casos, pero seguimos en pandemia y con cifras bastante altas. Claro, usted lo dice muy bien, profesora Erika Retamal. Eh, en las últimas horas informaron de ayer, informan de 92 muertos. Si usted saca la cuenta, en tres semanas, profesora, van como 600 personas fallecidas. Parece que al gobierno, a las autoridades que están ahí en este cargo, no les preocupa, porque prácticamente las invitamos a, a economía, a salud, a trabajo, que hay tanto que decirle a, a la comunidad organizada, pero están más perdidas que el teniente bello. A parecer que ayer, no sé si me puede confirmar, que parece que ayer anduvo Boris, el presidente de la República, Gabriel Boris anduvo acá o no eh, Felipe Ramírez porque a mí no me invitaron en todo caso se lo digo inmediatamente no me, no, sí, como no un me invitaron el periodista usted sabía que anduvo recorriendo eh, las regiones de O'Higgins, la región del Maule y la Ajá. región del Ñuble en, en tren digamos a Los San Santiago de los presidentes ya, pero, promocionando sí. algunas cosas que ya sabíamos ya pero en no ejemplo, me invitaron en otras la, la, la modernización del, del, del ramal Talca Constitución quiero terminar con una, el... quiero terminar digamos, una cosita Felipe Ramírez con la profesora Informan de 92 muertos y 11.599 casos por COVID-19 últimas 24 horas. Ya lo dijimos. Asimismo, hay 37.603 casos activos. O sea, aquellos que andan contagiando a otras personas. Esto ya lo hemos dicho junto a Felipe Ramírez, entre otra gente, la profesora. Esto ya se es lo he dicho. El país vive una profunda crisis. ¿Cómo saldremos de esto? No se vislumbra. Ya se habla del plebiscito del próximo 4 de septiembre y qué pasará el 5 de, del mismo mes. También se dice que la gente comenta, profesora, comenta en la calle qué irá a pasar. La gente está preocupada, no sé si tiene miedo con lo que con todas esta, estas variantes que pueden llegar. Profesora, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, en relación a la, a la alza de, de muertes en este país desde el inicio de la pandemia tenemos que ser eh, correcto en, en la información de las cifras de muerte, hemos tenido un exceso de muerte. El exceso de muerte va relacionado a que aparecen, hay más muertes que las que esperaban en el mismo periodo. ¿ya? En Chile, eh, desde el inicio de la pandemia, tenemos cifras alarmantes de muerte y tenemos que ver también que al comparar muertes desde el 2020, 2021 y 2022, hay un leve ascenso porque a mitad del año pasado el gobierno transparentó las cifras de muertes, porque antes se, se consideraban solo las muertes con PCR, no las muertes de con COVID probable y el gobierno anterior a mitad del año pasado transparentó estas muertes. Entonces eso es súper importante también dejarlo claro, y lo lamentable de la pandemia, hemos insistido bastante, son estas un poco más de 60.000 muertes porque equivalen a familias que han estado afectadas claro. y eso es un llamado también a la comunidad a hacernos cargo también a ver cómo también tratamos de evitar los contagios a los empleadores y empleadoras a facilitar cuando un, un trabajador trabajadora presenta síntomas a darle las facilidades para que se aísle inmediatamente porque se van a contagiar en el trabajo Y normalmente las muertes que estamos viendo en estos momentos son mayores de 60, 70 años. Claro. Es ahí se concentra la mayor cantidad de muertes. Y la mayor cantidad de casos se concentra en menores de 18 años, que son los que niños, niñas y adolescentes que concurren a, a establecimientos educacionales preferentemente. Correcto. Bueno, eh, también lo decíamos al inicio de la conversación con la doctora Erika Ramal y también con don Felipe Ramírez, más de 15 millones de electores están habilitados para votar en el plebiscito de salida para una nueva constitución según el servicio electoral. Don Felipe Ramírez, quiero eh, hacer partícipe de esta, de, esta, de esta situación que está ocurriendo y que mucha gente piensa que podría llegar a otras regiones. Como usted bien sabe y le gusta estar bien informado, este viernes, para variar, el Instituto Nacional con los tontitos vestidos con overoles blancos... ...causaron destrozo en su propio establecimiento, incendiando parte del segundo piso... ...y se enfrentaron a la policía con bombas Molotov. También hubo disturbios serios en el Int Internado Nacional Barros Arana... ...y en el Liceo de Aplicación, en Camin una situación que el gobierno lisi llanamente no ha podido hacer nada con ello. ¿Cómo solucionamos este problema don Felipe Ramírez? Usted realmente con ese push que tiene que viaja por todo Chile de, de Arica a Punta Arena, le falta no sé si Isla de Pascua y otro lado más. Oiga, cuéntenos por favor. Mire, yo sinceramente condenar, tal como condenaron en el panel anterior este tipo de actuaciones. Nadie puede en su sano juicio avalar Eh, la pérdida de, de espacios fiscales y de recursos fiscales, y de los espacios públicos en general, si fuese de un privado. Por lo tanto, acá yo siempre he repetido en el, en el programa que nos falta eh, inteligencia policial, nos faltan entregarle más atribuciones a los entes persecutores en este tipo de situaciones, indistintamente a quien sea, porque lo que no se puede dar... Eh, por parte de, del gobierno, de este, del pasado y del que vendrá, es una señal de impunidad. Porque cuando la impunidad se instala, como se está instalando en, en la zona sur, como se está instalando en la zona norte, es caldo de cultivo, para que otros vean ese ejemplo, lo tomen y lo repliquen eh, de la misma forma y de, de la misma naturaleza. Entonces, el llamado es a que eh, sustivicen los recursos públicos. Existen cámaras, hacen los, los procesos de seguimiento las la, la policías son las policías tienen un departamento científico que pueden efectivamente buscar los responsables pero no solo el buscar después viene la, la justicia lo, lo, los magistrados tienen que aplicar la ley y tienen que aplicar el peso de la ley en forma ejemplar en este tipo de situaciones Eh, no veo no veo otra otra otra alternativa con, con con estas personas no se puede tener diálogos con estas personas se tiene que buscar eh, la, la sanción y, y lo punitivo y que sirva de ejemplo para que otras personas que quieran hacer lo mismo lo piensen dos veces claro oiga eh, quiero llevarlo a este tema también fíjese que lo que se vive en la araucanía son atentados incendiarios delincuencia y narcotráfico no es que la gente esté viviendo una calamidad como lo aseguró la ministra del interior Iskasis no es que sea algo que haya ocurrido de la naturaleza. Mucha gente me ha comentado eso, es demasiado explosivo. Habla de la, de, del estado de calamidad que quiere imponer la ministra Siches y de repente pasará algo muchísimo más grave. ¿Cuál es su opinión de lo que ya comenta la gente, Felipe Ramírez? Primero que, to primero que todo, y, y que lo quiero llevar al, al, al caso de, de Jave, que tiene la misma militancia, Claro. si bien Jave entiendo indicó el contexto histórico del, del pueblo mapuche y, y, y, y, y la usurpación de tierra. Eh, su, su verbalización no fue de las mejores al no indicar que lo que efectivamente está haciendo, en este caso, en la CAM, en, el, en, el, en, en la recuperación digamos, de su espacio o de la madera, y que después se vende en un mercado negro para comprar armamento, eso dice llanamente yo creo que tenemos que realizar una condena transversal no solo de la cam en, en ese en ese tipo de accionar sino que de los distintos grupos armados que operan en, en el sector que no sabemos cuántos son ya ya la situación la situación en en, en la macrozona sur efectivamente una situación altamente preocupante donde la fiscalía y lo, y lo digo con conciencia causa la fiscalía no están tomando las determinaciones por el costo político que puede arriesgar esto, entonces cuando se mezcla lo político con lo judicial pasa este tema, este timorato de la autoridad para tomar una, una decisión, por lo tanto lo que hay que hacer acá es un llamado efectivo a la fiscalía a que ellos puedan eh, tener la independencia necesaria para perseguir este tipo de crímenes a las policías y a, al ejército, a la marina, a la infantería marina que está presente en el sector, de un resguardo efectivo de, de, de, de las distintas comunidades donde está ocurriendo este sector y perseguir, perseguir y perseguir hasta que entiendan que el Estado de Derecho es el que tiene que preservarse. La Convención Constitucional, por otro lado, entrega eh, ciertas mejoras ostensibles al pueblo mapuche, a los distintos pueblos originarios con comunas... Con, con, con territorios con, con determinación. Por lo tanto, cuando cuando el, el líder de la CAM indica que ellos no están de acuerdo con esta constitución, es porque claramente no está de acuerdo con el proyecto que también Chile quiere desarrollar. Y eso es bastante peligroso, para ni siquiera para izquierda y para derecha, sino que para nuestra concepción de, de Estado eh, Nacional. Correcto. Oiga, eh, la profesora Erika Retamal decía muy bien, fíjese usted que este informe fue entregado al Congreso, profesor, usted tiene que, debe saber, lapidar informes sobre las listas de espera en la salud pública. Más de 20.000 muertos, más de 2 millones de espera por una consulta o atención médica de un especialista. 294.632 aguardan una cirugía y otras 67.417 una atención del plan de garantía explícita en salud. Las demoras se pueden extender hasta por 600 días. Estas cifras, doctora, corresponden al primer semestre del 2022. Y en estos momentos me está llegando la cifra actualizada del COVID. Más de 10.000 son los casos nuevos, profesora, y hay casos activos de cerca de 40.000. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que le estoy entregando esta información, profesora Erika Retamal? Bueno, tenemos que eh, dejar claro, eh, Moisés, y eso es importante, y las personas usuarias de los servicios de FONASA, yo soy parte de los usuarios de FONASA porque creo en la salud pública, en las instituciones de salud pública, eh, Hay eh, demora hace mucho tiempo y por eso las reivindicaciones desde la academia, desde los movimientos sociales, es mejorar la salud de la población, los sistemas de salud de la población. Dicho esto, eh, tenemos que considerar que los dos años de pandemia han producido a nivel internacional un retraso en la eh, atención de los pacientes crónicos, de los pacientes accidentados, ya sea por eh, colapso de los sistemas sanitarios, por mayor cantidad de licencias, ya sea licencias por COVID, otras enfermedades, y también de salud mental de, la, de los trabajadores sanitarios. Entonces, la idea es eh, tratar de eh, que eh, cuando se decida Eh, a finales de este año, ¿verdad? Porque la, el presupuesto para la salud se decide a final de cada año, eh, se decida, se aumente el porcentaje de eh, dinero para cubrir todas estas necesidades, al igual que el per cápita en APS. ¿ya? Es fundamental fortalecer la atención primaria, fortalecer mm. las medidas de prevención para evitar estos problemas. Y bueno, y la cifra de 10.000 eh, casos de COVID, eh, como lo hemos dicho, todo apunta a que van a seguir subiendo. Correcto. Oiga, eh, claro, fíjese que me preocupa esto porque el Ministerio de Salud informó este sábado de 39 fallecidos, 39 y 10.295 nuevos casos por coronavirus. Además, se informó de una positividad de 13% a nivel nacional y la cifra de casos activos llegó a... A los 39.188. Entonces, esto le quiero preguntar a la doctora, ya voy con usted, don Felipe Ramírez, cabe uh -huh. destacar que hace más de dos, me, dos meses la positividad se mantiene sobre el 10%, una situación que, según los expertos, es por culpa de la deficiencia estratégica sanitaria llevada a cabo hasta ahora. Eh, me gustaría. Eh, eh, ¿Qué nos puede decir de este sensible tema, profesora Erika Retamal? Hoy, volvemos a, a lo que yo repetí repetido hartas veces, ¿verdad? Moisés, favor, no. de esto de la comunicación de riesgo al igual que el gobierno anterior tenemos problemas con cómo comunicamos el riesgo cómo comunicamos a la población que es vulnerable entonces, si no hacemos énfasis en cómo se transmite el COVID que es por aerosoles por estas partículas que quedan flotando en el aire que la importancia de ventilar ¿Ya? Es fundamental ventilar, señora, señor, eh, abrir ventana, esto que nosotros llamamos aquí en, en, en el sur, ¿verdad? Sentir el fresco, ¿ya? sentir este, este fresco, esa es la correcta manera de ventilar, y uno esperaría que en los establecimientos educacionales se midiera el CO2. Ya, el CO2, que se hace con una maquinita, es una manera indirecta de medir la, en la correcta circulación del aire, porque nosotros decimos, oh ya, profesor, profesora, ventile, pero no sabemos cómo. Entonces, eso o sea, hace falta y la comunicación de riesgo desde el inicio de la pandemia, por eso yo insisto, en el gobierno anterior también teníamos problemas de comunicación de riesgo y este eh, esta esta administración tampoco ha mejorado la comunicación de riesgo y es fundamental y por eso el llamado a los yo siempre hago un llamado a los a los jefes, a los empleadores y empleadoras a cuando un trabajador presente síntomas de COVID y llame, créale y Dígale, hágase una PCR el tiro y ahí les inmediatamente. Correcto. Oiga, el gobierno tiene que salir a hablar a la comunidad de todos los temas que están en la coyuntura. Llevan ya seis meses en el cargo para enfrentar las políticas de Estado. Hay algo que se llama gobierno. Ellos son los que deben enfrentar los problemas, deben enfrentar los temas. El tema es que supone que el Estado ha generado instrumentos para enfrentar la situación, pero al parecer no hay. No hay comunicación. Oiga, don Felipe Ramírez, las denuncias de maltrato y violaciones de los niños al interior del ex sename ahora Servicio Mejor, mejor, mejor Niñez, se multiplican también se siguen ocurriendo situaciones tanto en la región del Maule, eh, eh, en algunos, eh, en estos, eh, donde están los niños, en entresilos, para, para qué hay que decirlo, y también en otras regiones que también tenían harto problema, que lo conversamos en su oportunidad, que al parecer querían despedir a, a gente que trabaja, que sabe lo que es la palabra trabajar, ya y lo quería des, querían despedirlo de este gobierno. ¿Y qué hacemos entonces, Felipe Ramírez, con este grave problema?, Así es, se lo voy a re reiterar, con este grave problema que se arrastra. Y hay que decirlo también, desde hace décadas, Felipe Ramírez tiene la respuesta. Aquí hay una, una cuestión muy interesante, don Moisés. Cuando se proyectó el nuevo servicio de protección especializado, la directora de ese tiempo, María José Castro, proyectó un cambio en lo que es eh, las glosas presupuestarias, un aumento, solo para las direcciones regionales donde tenemos hoy día unos grados que cualquier otro servicio público se los quisiera en los cargos directivos o profesionales. Pero se le olvidó proyectar un aumento en la glosa presupuestaria para los centros de administración directa. Se le olvidó hacer un análisis estadístico de cuántas licencias médicas tenía el Servicio Nacional de Menores y cuántas podían existir en este servicio. Bajo esa condicionante es que hoy día no tenemos gente que pueda hacer los reemplazos en los centros de administración directa por las distintas licencias médicas tanto de mutualidad como de enfermedades comunes. Unamos a esa situación lo que lo que usted eh, muy bien relata el aumento de las complejidades en atención eh, de niños, niñas y adolescentes, la disminución drástica de eh, actores que quieran trabajar con el servicio. Solamente se han acreditado tres organizaciones cuya fecha tope, y que hay un proceso de cambio, incluso en la ley, para aumentar, de 168 organismos colaboradores, para que ustedes lo sepan, solo se han acreditado tres hasta el momento. Por lo tanto, hay también aquí una situación de riesgo o, o, o de peligro. Y finalmente, el Estado... No ha sabido tratar a los cuidadores. ¿Cuál es la, la, la, la propuesta que tenemos nosotros como asociación de funcionarios? Que ya eh, lo, lo concordamos en una reunión ampliada de presidentes y de directores regionales. Es iniciar un proceso de movilización. Porque al parecer a nuestro servicio a nivel nacional, la única forma de activarse efectivamente es con los trabajadores movilizados. Es lamentable. Lamentable lo que ocurrió en Valdivia, donde movilizados los funcionarios logran su, su, su cometido. Lo que está sucediendo hoy día y ayer en, en, en el programa RAE, la residencia de alta, de alta especialización en Santiago, que en un proceso de movilización se tienen que conseguir las cosas. Y hemos acordado que el día lunes en adelante nos vamos a poner en, en estado... De alerta para iniciar un proceso de movilización, no solo esta asociación de funcionarios, sino que con las otra asociaciones de funcionarias aliadas eh, de este servicio. Era un espacio que no queríamos realizarlo, pero creemos que terminados los 18 meses de instalación, porque esto la instalación en, en, en lo legal ya se terminó, terminados esos 18 meses, nos, la deuda que tiene el servicio y que tiene el Estado, la, usted hablaban de 10.000 en lista de espera por el tema COVID, nosotros tenemos 26.000, niños, niñas y adolescentes, que están en lista de espera en cada uno de nuestros de nuestro proyectos y de nuestros programas. Por lo tanto, la situación de infancia no ha mejorado ni un ápice, se ha deteriorado y no tenemos hoy día instituciones que estén eh, renovando eh, sus procesos para acreditación con nuestros servicios. Realmente lo que está entregando la... La, lo que nos señala Felipe Ramírez realmente que hay que hincar el diente entonces usted, eh, eh, Felipe Ramírez tenemos que decirlo, se ha sí, reunido sí, con a, todas las con todas sí, las autoridades de esta zona aprovechamos maulina. que venía el presidente Borica tal claro. no, no no conversamos con él porque sí. él tiene la, la, la voz política sino que conversamos con con su asesor Mesa eh, el, el, el asesor digamos directo con el presidente para manifestarle esta situación para indicarle de la necesidad y de que si el gobierno quiere un proceso de movilización, nosotros como trabajadores y trabajadoras no podemos pagar el coste político de una situación que es de un ministerio en específico, que nosotros entendemos que está muy al debe el Ministerio de Desarrollo Social en general. Acá en Talca, el el el, el, el, el, Ceremi, el señor Yañez, ha hecho los esfuerzos. Nosotros somos conscientes que Manuel Yáñez ha hecho los esfuerzos, que ha generado reuniones, que se han reunido pero entendemos que la responsabilidad final no es de un seremi, sino que es de una subsecretaria de infancia, si es es de una ministra de, de, de, de desarrollo social, y es de quienes también tienen que decir esta es una situación preocupante, este servicio es primordial, por lo tanto, al igual que salud, se tiene que tener un aumento de recursos y no una disminución, como está indicando la todos a todos los servicios públicos. Muy bien, eh, con este tema de folclore, que ya estamos pronto, que el Día Mundial del Folclore es el próximo lunes, y le quiero decir nada más a la profesora Erika Retamal, eh, lo siguiente que me preocupa, porque hace bastantes días que el Maule, eh, con un 9,8% de, de incidencia del total nacional, hemos llegado al 10% y al 11%, profesora, ya hace bastante rato, ¿ah? ¿eh? En momento en el Maule estamos en, en, en franca expansión eh, con un R efectivo que el número que, que va contagiando las veces que contagia una persona alto sobre uno, por lo tanto eso nos esperarían días con mayor cantidad de casos, por eso el llamado a las personas es si tiene la posibilidad, si tiene síntomas, molestia respiratoria, por leves que sean, este, se va, hay testeo en el mall del centro, en el estadio regional, en la Universidad de Talca. Una vez a la semana hay testeo para las personas que viven en el barrio norte, que les queda más cerca acceder a eso y a los empleadores y empleadoras el llamado es para darle las facilidades a los trabajadores y trabajadoras que concurren a testearse o llamar. ...a los establecimientos educacionales... ...llamar a la Ceremi... ...para que haya... Haga, ...haga testeo en esos lugares... ...porque los Ceremi... ...están yendo a los establecimientos educacionales... ...a hacer... Eh, ...testeo... ...si no detectamos... ...los casos no sabemos quién está contagiando y en la medida que disminuyan los casos, también disminuye las muertes, que es lo lamentable. De... Correcto. Eh, con, este, con este tema del folclor, que estamos ya llegando pronto a lo que es eh, las fiestas patrias, eh, le queremos agradecer la fineza y un buen fin de semana. Profesora, doctora Erika Retamal, hasta aquí momento, gracias por participar en nuestro programa Impacto Regional. Gracias, Moisés, y saludos a todos y a todos. Una gracias doctora, eh, también un agrado don Felipe Ramírez hasta qué momento, seguimos conversando acá en Impacto muchas, Regional Muchas gracias Moisés, aprovecho de saludar a la segunda compañía de bomberos de guayeco que hoy día 20 de agosto cumple 39 años de vida una, una institución noble una institución humilde que hoy día en el natalicio de Bernardo Figuín está de cumpleaños Correcto, la saludamos entonces al cuerpo bombero de allá de la, de la compañía de guayeco donde es Don Felipe Ramírez por ahí es, es su ciudad, su localidad. Bien, nos vemos, Felipe. Gracias. Hasta cualquier momento. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti que lo feliz. Claro, y con esta, con este mix de, de cumpleaños feliz queremos saludar. Eh, tenemos un par de saludos, Roberto Ramos, y los vamos a de, a inmediatamente a dar a conocer. En primer lugar, quiero saludar a allá Linares. Eh, en Linares está mi hermana Ana, Ana Moya, quien está de cumpleaños está de onomástico, Roberto. ¿Qué te parece? Eh, ya, eh, así que un saludo grande, nos están escuchando allá. Eh, mucho cariño para ella, Estaba un poco delicada de salud, pero... Arriba nomás, hermana, siempre ahí hay que estar muy eh, fuerte. ¿eh? Así que todos nosotros te queremos, mi señora, mi hija. Eh, en cualquier momento vamos a estar allá como siempre lo hacíamos con mi señora madre y siempre nos está acompañando en todo caso ella. Así que un saludo para ti, hermana, que estás, eh, que lo pases lindo hoy día sábado. Así que eh, un abrazo grande de todos nosotros, de Anabela, de mi hija Fabiola y de todo Así que... Eh, Cuídate mucho, hemos sabido que estás un poco delicada de salud, pero sigue cuidándote. También quiero saludar a don Guillermo Priones. ¿No es así, Roberto Ramos? Él está de cumpleaños. Él es el esposo de la señora Cecilia Basualto, quienes entregan un extraordinario programa de ayuda a la comunidad, qué sé yo, así que un saludo para él, don Guillermo, un que lo pase lindo hoy día, eh, hoy día en su cumpleaños. Felicidades. Desde Impacto Regional también quiero saludar a Karen Rojas Rojas. Ella es la hermana de nuestro buen amigo Gabriel Rojas. Un saludo para ella. Felicidades que lo pasen lindo. Karen, un abrazo para usted desde Impacto Regional. Ahora nosotros lo vamos a ir, pero muy breve, muy breve, a un alto con importantes consejos de Radio Mágica y amiga y ya regresaremos. Felicidades, felicidades en es? este día. Felicidades. Felicidad. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto. Aunque cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos. Y podamos todos luego estar juntitos sigamos cuidándonos. Impacto Regional. Le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol, gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar. Lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos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 7 minutos y medio para el mediodía ¿Cómo pasa la hora señora, señora? En este programa es rapidísimo porque tratamos todos los temas que están en boga los que, están más, los que son más importantes para que sean motivos de comentario por ejemplo la salud, la economía la vivienda eh, eh, todo sube, la gente ya no da más lo dijimos el, hace algunos programas de que la gente está, se está almorzando solo un queque chico y una bebida chica, realmente es tremendo eh, quiero saludar de inmediato a la doctora eh, pediatra ella, la doctora Margarita Liaga ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarlo. Bienvenido a nuestro programa Impacto Regional. Buenos días, Moisés. Eh, saludo a los auditores y a los otros eh, invitados. Muchas gracias. Eh, está el vocero regional, Amarillos amarillo por Chile, don Alejandro Martínez. Don Alejandro, un agrado. Muchas gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Eh, buenos días. Buenos días, Moisés. Un saludo afectuoso. A la doctora, a, a usted y a quienes nos escuchan a través de la radio. Oiga, don Alejandro, quiero hacerle una pregunta de inmediato porque está en el ambiente. En todo caso, dicen que Amarillos por Chile promueve la lectura y comprensión del nuevo texto constitucional o solo promueve una ideología de mantención de lo establecido. Alejandro, ¿qué le responde usted a ellos? No, es lo, que yo, lo, lo que nosotros le decimos a la gente es que la gente lea el texto, se informe de lo que se está proponiendo. Aquí lo que se trata, la, el plebiscito del 4 de septiembre, es de la constitución que nos va a regir durante los próximos 50 años en este país. Y en ese sentido es importante que la gente se informe y que al leer sepa por qué nosotros estamos promoviendo eh, un rechazo con esperanza, un rechazo para poder... Eh, Eh, hacer un nuevo texto que sea lo que siempre se dijo que la constitución iba a ser la casa de todos cuando la gente lea el texto va a entender de que es un texto que viene con, con muchos errores un texto que viene que no no no no no no hay una igualdad entre la ley cierto de todos los chilenos y chilenas un texto que más bien nos no hace nos divide en casta y crea grupos privilegiados en, en fin Eh, muchas cosas que hacen que nosotros le llamamos a la gente, lea, infórmese y va a entender por qué hay que rechazar el texto. Correcto. Eh, ya vuelvo con usted, don Alejandro. Esto ya se lo ya se habla del plebiscito el próximo 4 de septiembre y qué pasará el día 5 de, de este mismo mes. Además, hoy día panorama de este fin de semana en Talca, la fiesta costumbrista del Chancho y se viene a paso agigantado también lo que será el 18 de septiembre. Eh, doctora Margarita Leaga, ¿cree usted que será nuevamente con tamboril y wifa la fiesta del 18 de septiembre? Y se lo pregunto específicamente por el COVID y la viruela del mono, que realmente las cifras están muy altas las que nos han entregado hoy día nuevamente el Ministerio de Salud. Bueno, se supone que las proyecciones es que hacia el 18 de septiembre estemos con cifras mucho más altas independiente en, en el país, independiente de cosas específicas que tenemos en nuestra región que, como usted bien lo dijo, o sea, esta fin de semana va a ser complicado en la capital de la región del Maule por el chancho muerto, eh, por lo tanto, yo, eh, aunque en realidad la gente necesita, el esparcimiento necesita... Eh, eh, estas fiestas y van a ser cuatro días yo les pediría mucha precaución y eh, evaluar muy eh, día a día lo que va a pasar porque en realidad podríamos festejar cuatro días pero después tener muchos fallecidos en nuestra región claro como lo que pasa hoy día que las cifras llegan inmediatamente le digo doctora es que se está a más de 10.000 son los nuevos casos y la positividad llega a más de 13.000, el 3, 13%. Y los muertos, ¿para qué decir? ya realmente El problema es que esas son cifras nacionales, pero nosotros como región tenemos mucho más alta positividad, por lo tanto tenemos que tener eh, más cautela. Eh, yo sí, creo es. que hay una medida que se tomó en, en marzo Eh, que se le autorizaba a la gente a andar sin mascarilla en al el, el, el, el, el aire libre en las calles, ya y que no se ha eh, hecho nada para que eso revertirlo. Por lo tanto, yo creo que ahí es la primera medida que se puede tomar, porque realmente, aunque estén al, al aire libre y están muy cercanos, pueden contagiarse. Claro que sí. Claro, usted lo dice aquí. Hemos tenido sobre el 10% de positividad hace bastante rato, doctora. Eh, hay muchas aglomeración en las calles. Eh, y hay mucha gente que está, no está usando mascarilla. Entonces, eso hace que eh, podemos tener mayor contagio. Y lo otro... Eh, Eh, tenemos mucho virus estacional adicionalmente. Por lo tanto, hay mucha gente que piensa que solamente está resfriada y no se hace testeo y contagia a los demás. Si eh, usted entra a un local chico, Alejandro Martínez, eh, que de estos que están en el centro, prácticamente eh, hay dentro de este local 10, eh, 6 personas y algunos no, no, no, no tienen ni mascarilla, y uno le pregunta al dueño o a la dueña, y dicen, bueno, si el Ceremi, la seremi de Salud, porque ellos hablan de la Ceremi, de la seremi de Salud dicen que la gente tiene que entrar al local, y no lo dicen eh, cuánta gente eh, solamente con mascarilla. Además, hay unos eh, internet ahí que la gente llega una y otra vez, se eh, ocupa los computadores, y además el... El, el no lo limpian o sea, eh, eh, realmente está realmente la escoba por no decirle otra, o la embarrada por no decirle otra, otra palabra, doctor en serio, de verdad, yo lo veo es como decirle que los ciclistas andan ahí por la vereda los motonetistas los, los, los, andan auto sin luces eh, de eso un poco antiguo eh, sin patente realmente eh, ¿qué quiere que le diga, profesora? y doctora, y, y además la autoridad en, no hablan, puros comunicados y, y, y audios. Moisés, mandan? Moisés, cuando la autoridad no mar, no raya la cancha y no marca límites, la población va a hacer lo que quiere. Ese es el problema. Eh, en esto y en la pandemia y nos tocó los dos años anteriores en que realmente había que marcar límites, que la gente sabía lo que tenía que hacer y se logró tener más o menos controlada. Este año Eh, se pensó que las cosas iban a ser mucho menos, eh, íbamos a tener menos casos, pero tenemos en Europa que ya van en la octava ola, por lo tanto tenemos que pensar que no, son dos años más los que vamos a tener que estar en restricciones y aprender a convivir con esto, pero conscientemente y responsablemente. Si yo no me enfermo, no enfermo a los demás y eso eso es lo que tenemos que eh, ser no tan eh, pensar en en el del lado pensar en la población y pensar que los adultos mayores pueden fallecer a, a raíz de esto además que no tenemos ninguna certeza que vamos a tener la quinta dosis de vacuna hasta ahora tal cual oiga es digno de replay, don Alejandro Martínez usted que realmente por su trabajo está observa mucho lo que pasa estamos muy mal en lo que es la cifra, de lo conversamos con la doctora Margarita Leaga que todo lo que está sucediendo, y más encima, las autoridades del, de, de gobierno y de salud están dando más libertad por los aforos. ¿Qué le parece, Alejandro Martínez, desde su per, per, per, perspectiva? Yo creo que si el, el relajo que ha existido en cuanto a las a la medidas que se le pide a la gente de del uso de la mascarilla y todo lo que decía la doctora ciertamente ha sido un error. también Eso a eso que la gente se relaje también. Yo me acuerdo y que hace, hasta algún tiempo atrás uno incluso andaba constantemente con no solo con la mascarilla, con el alcohol gel, andaba con el, el tema de, de la sanitización constante de, de todos los espacios. Lo que decía usted en, lo, en los distintos locales que de repente uno ve que no se sanitiza, eh, bueno, es un error y estamos pagando las consecuencias con, lo, con los datos que usted nos da, que son ciertamente preocupantes, o sea, más de un 13% de positividad, 10.000 casos en un día. Bueno, eso tiene que ver no solo con, con, la, con el relajo de la gente, sino que con el relajo que ha tenido el gobierno, ¿cierto?, en las medidas y en, en, en, en todo la, lo que se ha hecho durante la pandemia en el último tiempo. Doctora, finalmente, ¿qué nos puede decir para lo que está pasando, lo que viene, ya adelantándonos, como siempre hace este programa, la fiesta del chancho, el plebiscito y el 18 de septiembre? Van a haber mayores casos y se supone que eh, las proyecciones son que la semana del 18 de septiembre eh, vamos a estar en un pico alto. Por lo tanto, yo llamo a la población a cuidarse y a cuidar a los, a los que los rodean. Eh, adi adicionalmente me gustaría tocar algo que tocaste en el otro panel eh, Moisés, que es la lista de espera, yo creo que en este minuto este año no se ha hecho nada por avanzar en lista de espera y lo que hay que hacer en este minuto es replicar lo que se hizo año 2018-2019 en que se puso dinero para que FONASA hiciera alianzas público-privadas para avanzar en lista de espera, ahí avanzamos y nos quedó muy poca gente en lista de espera lamentablemente llegó la pandemia aumentaron y este año no se ha hecho nada no se ha avanzado este, para nada con este tema del folklore ya lo reiteramos este lunes 22 de agosto se celebra en todo el mundo el día mundial del folklore y nosotros Como siempre, adelantando todo lo que puede suceder y lo, realmente la gente está muy preocupada porque ya le han dado mucha libertad también a la gente que está cometiendo los atentados incendiarios. ¿Qué podría pasar en algún momento? ¿Algo más grave? Se pregunta la gente y me pregunta... La respuesta yo no la tengo, la tiene que tener la ministra del Interior Asiche, o el mismo presidente estaba, Gabriel Boric. ¿Una persona más? No, no eh, doctora, muchas gracias eh, Margarita Liaga y seguimos conversando. Gracias por su finesa, buen, buen fin de semana. Eh, hasta, el, hasta otro momento, Moisés y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Eh, Alejandro Martínez, gracias y seguimos conversando aquí en Impacto Regional. Muchas gracias, Moisés, un, un fuerte abrazo a usted, a la doctora, Saludo a la gente que nos escucha. Y dos cositas para terminar. Uno, con la nueva constitución, la doctora hablaba de la lista de espera, nosotros ciertamente tenemos claro que la lista de espera va a aumentar. Y dos, el tema que, que planteaba usted, Moisés, bueno, es para conversarlo largo y tendido realmente. Tal un gracias Alejandro. Y con este tema del folclor junto a Roberto Ramos Vega, ahí en el Control Master... Ya nos estamos despidiendo de esta nueva jornada de edición de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga, y también saludar a don Juan Carlos Cortés, que está siempre ahí en la sala de grabaciones. Don Roberto Ramos, seguimos acá, siga usted en la compañía de Radio Mágica y Amiga. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional Impacto Regional Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas Impacto regional al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.